A, a tener una charlita con él para ver cómo están las cosas en, en este Atenas de Córdoba que ha vuelto a ganar, le ha ganado este a, a Estudiante de Concordia 84-66 eh, digo bien, 84-66 bueno, el equipo como que va queriendo, como que va encontrando ¿no Zurdo? Y bueno, desde que estamos eh, todas las fichas mayores y con la llegada de, de, del extranjero eh, hemos podido ser competitivo estos últimos juegos, algunos ganando, otros no, pero, pero ya con todo junto y, y, y recuperando la forma física y basquetbolística de algunos de los jugadores mayores que, que vienen recuperándose, el equipo eh, ha conseguido ser competitivo y, y poder jugar en algunos momentos bien, ¿no? Eh... Gustavo Mirabet, el técnico de Atenas de Córdoba, ya estuvo dirigiendo en este equipo, es un hombre de la casa, conoce muy bien todo lo que lo que rodea a Atenas, ¿no? Y, y, y me imagino que tampoco debe ser fácil para vos, en un equipo que ha ganado tanto en otras épocas, en otras épocas, este, y, y arrancar con este récord negativo, ser el último de, de, de la nación, porque Quilmes hoy tiene un triunfo más que ustedes. Este, y, y un mejor porcentaje, ¿no? Eh, ustedes tienen seis victorias y 17 derrotas. Quilmes tiene en la conferencia. Si juntásemos las dos conferencias en la Sur 7 16, digo, no debe ser fácil manejar toda la ola de rumores, todo lo que se habla, un corte de jugadores, cambio de extranjeros y todo ese tipo de situaciones, ¿no, Zurdo? No, ha sido. Hemos tenido situaciones imponderables, ¿no? En cuanto a, a situaciones personales, a lesiones. Eh, cambios de extranjeros eh, no poder encontrar el el, el, el el juego colectivo del equipo y, y bueno nos ha, nos ha puesto en una posición que, que, que Atenas no, no, no está acostumbrado y cuando eh, una institución no está acostumbrada a tener una posición así eh, es difícil manejar la situación, pero bueno eh, creo que, que a pesar de todo eso eh, se ha estado por lo menos desde mi lugar, estable en cuanto a, a, al camino a tomar eh, para salir de la situación, o sea, eh, mantener los jugadores, recuperar los jugadores que, que, que, que han estado lesionados, los que han tenido situaciones personales que los han mantenido fuera y, y saber que, que en algún momento cuando estemos juntos el equipo tiene jugadores tiene tiene deseo de, de, de salir de la situación y bueno, en eso estamos. Eh, a ver, situación, digamos de cualquier día de la semana de cualquier semana del mes para, para el zurdo Mirabel eh, se pierde un partido o se pierden dos el equipo no vos sabés bien como entrenador que hay formas y formas de perder los partidos también eh, por ahí no, no le encuentra el rumbo en ese momento el equipo a, al juego pierde un partido como no debería perder o como se suponía que no debería perder empiezan los rumores ¿qué hace el técnico en ese caso? llama a Felipe Lavaque que sabe que es un hombre que toma decisiones Conoce el paño, se mete para adentro, aguanta, al otro día le mete más laburo, habla con los jugadores, ¿cómo hace para enfrentar? Porque imagino que debe ser sur de una, una situación también estresante, o, ¿o se toma de otra manera? Mira, eh, la pregunta está bien, ¿no? Porque realmente enfoco un poco a lo que es el día a día de, de nuestra profesión cuando las cosas no salen, ¿no? Eh, yo no sé si tuvimos tanto juego que no deberíamos perder, porque no sé si los podríamos haber ganado, nos tocó perder, pero, pero a ver, competir durante 60 días, eh, con cinco fichas menos en nuestra liga, eh, es muy difícil. Más en la zona norte, más en la zona norte en la primera fase que está claro, y la estadística al final lo dirá, que, que, que los equipos de la zona norte a, a, a la fecha le están ganando más que, a los de la zona sur que los de la zona sur a la zona norte, eh, Es un dato también competir con cinco fichas menos. A todos los equipos que le han faltado jugadores por lesiones han tenido proceso de perder en esos momentos y nosotros lo tuvimos durante 60 días. Así que creo que podríamos haber ganado algunos partidos más, pero me parece que muchos más no, porque jugamos realmente en condiciones eh, eh, de desventaja eh, eh, muy amplia con respecto a los rivales que enfrentábamos. O sea, eh, nosotros competimos... 12 partidos con 5 fichas menos o sea, es, es, es muy mucho pero bueno, en cuanto al día a día eh, sí, fue difícil eh, el equipo estuvo 37 días sin, sin poder ganar un juego eh, los jugadores eh, los pocos que estaban en el día a día eh, eh, por ahí perdieron eh, eh, eh, pierden confianza o sea eh, se, te entra, se, se te hace normal el no poder ganar Pero bueno, eh, siempre uno trató de mantener la calma, entender que en algún momento esa situación iba a pasar, que, que, que, que íbamos a estar todos juntos, que nos íbamos a recuperar, y, y, y esa fue la postura y, y, y, y la decisión que yo tomé como como entrenador, no o sea, mantener la calma y tratar de rearmar el equipo lo, lo, lo más rápido posible. Y en ese camino estamos, porque a pesar de, de, de hoy estar todos juntos y haber ganado, Eh, los últimos dos juegos, el equipo todavía está rearmándose y, y, y recién empezando a entrenar todos juntos, así que, que, que fue una situación complicada, difícil, no deseada eh, para nadie, pero la, la, la única eh, forma de tomarlo y, y de llevarlo adelante era con tranquilidad, y claro. bueno, de esa manera eh, eh, lo tomé, no y bueno, me parece que, que, que fue una decisión correcta en lo personal eh, para encarar la situación. Y, y digo, a ver, porque no es lo mismo, ¿no? Si esto le pasa, a ver, por decirlo a, a donde juega mi hijo, a Unión Vecinal-Villadelina, no es lo mismo que le pase a Atena de Córdoba, la repercusión es completamente distinta. Entiendo totalmente, pero pero no es el primer... Más allá de que esto fue más profundo en cuanto a pérdida que, que, que años anteriores, a Atenas le viene pasando los últimos años. Y creo que este año la dirigencia ha tomado una buena decisión con respecto a temporadas anteriores, de no de, de, de no tomar de no hacer cambios drásticos eh, rápido no porque eh, cuando hizo lo mismo el equipo terminó no terminó bien o sea así que, que, que me parece que, que que tomarlo con tranquilidad entender que era una situación difícil no deseada pero pero lógica eh, eh, al no al, al no al no cambiar al mantener la tranquilidad creo que, que ha sido una decisión correcta y esperemos Eh, el aval que dio la dirigencia en no, en no tomar cambio nosotros a partir de ahora eh, eh, devolverlo con, con, con victoria ¿no? empezando a ganar eh, Sí por eso yo decía este, cuando arranqué y hablaba de, de Atenas eh, decía que hace mucho tiempo que Atenas, Atenas es el equipo más grande de la historia de la liga nacional pero hace mucho tiempo que Atenas no mete una, una campaña digamos firme y buena, De decir, bueno, es un equipo que puede, puede perder la final O no la puede perder, o puede perder en semifinal Pero una campaña buena, buena, buena, buena Entera, entera Hace mucho tiempo que no la, que no la mete O sea, es, es cierto lo que vos decís no. Esto es algo, por eso yo lo remarcaba también este, De entrada, ¿no? Que no que hace mucho que no Que no le pasa a Atenas eso ¿no? Que no encuentra la regularidad y, y, y, y además cuando le pasa esto a un equipo como Atenas Como si en este caso le puede llegar a pasar eh, Vamos a suponer Eh, a Quinza o a Peñarol de Mar del Plata independientemente de los técnicos que haya San Lorenzo, por esta temporada de este año o regata, qué sé yo este, los rumores siempre crecen mucho más porque son los equipos, digamos, indicados a, a hacer cosas importantes dentro de la competencia, ¿no? Tal cual, es así, es así el año pasado también pasó lo mismo yo el equipo, iba último iba último a, a cuatro puntos del penúltimo y, y, y, y tuvimos que hacer una racha o sea, nosotros el año pasado hicimos eh, en la segunda fase el 70% de victoria, o sea, igual que lo quiso hizo Kimza, que fue el campeón en esa segunda parte, o sea, tuvimos que hacer una temporada regular en la segunda, en la segunda fase de campeón para meternos en los playoffs y ser competitivos, por eso eh, es cierto, no, no, no, no, no, no no no está encontrando ese, ese inicio de temporada nosotros nos habíamos planteado esta temporada claro. para Atenas clave eh, arrancar bien la temporada y cuando arrancamos la temporada teníamos la mitad del equipo o sea eh, viste hay que eh, no no no no sé bien eh, cuál es la razón de que Atenas consecutivamente está teniendo estos, estos inicios pero en lo que en lo que concierne este año eh, nosotros sabíamos que Gerbaudio va a estar más tarde para por, porque venía de una operación ...teniendo en cuenta de que Bruno iba a estar bien... ...pero bueno, le apareció el problema a Bruno... Diego Gerbaudo, se le prolongó la, la, la, la lesión... ...y después tuvo un problema muscular fuera de la lesión... ...y y, y, se, y, se, y se desgarra Pito Rivero... ...eso fue de arranque, antes de empezar la temporada... ...o sea que nos quedamos sin los dos bases... ...sin un dos, eh, erramos el primer extranjero... ...o sea que ya estamos hablando de, de cuatro fichas menos... apenas comenzamos la temporada... ...así que eh, es algo a tener en cuenta en el arranque, en el armado para para, para poder empezar mejor la temporada porque claro. realmente en las condiciones que empezamos eh, sea quien sea el equipo, sea la historia que tengas si, si arrancas con, con, con muchos jugadores menos sin poder entrenar correctamente con el equipo no no le va a costar ganar y bueno, eso fue un poco lo que pasó y a ver, eh, estamos hablando con Gustavo Mirabé el técnico de Atenas de, de Córdoba Digo, con respecto a la temporada pasada, que también hubo un arranque que no fue el esperado, que tuviste que hacer una... el equipo todo entero tuvo que hacer una segunda fase eh, para jugar como campeón y, y poder este terminar de una buena manera. Eh, bueno, después jugaron palo y palo con quinza creo que fue el playoff con quinza ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Fue el palo dicho, y palo, visto. ustedes pueden haber ganado el primero o el segundo allá, uno de los dos televisamos nosotros, después en Córdoba... ...perdieron uno con un tiro de Bruno sobre la chicharra... ...que podían haberse lo quedado a ustedes y obligar al quinto... ...tal cual, o sea... ...el equipo terminó jugando al básquet para... ...para, para campeonar... ...nosotros eh, en cancha de 15... ...el segundo juego sacamos 24 puntos... ...algo que no le había ocurrido a 15 en toda la temporada... Y, ...y después perdemos un juego sobre la chicharra... ...o sea, las he dicho por el mismo Silvio... ...en el único momento que ellos se sintieron... ...que no podían salir campeones cuando jugaron con nosotros... Entonces, te digo ...el equipo terminó jugando muy bien... Pero, eh, te vuelvo a repetir, o sea, eh, la situa llegar a situaciones límites eh, eh, eh, como la que hoy tenemos nosotros, porque a pesar de que ganamos los últimos dos juegos, el equipo va último, eh, es como dijiste vos en el inicio, hoy, fue hoy eh, eh, es el último de las dos conferencias y, y ya se cuesta arriba, ¿no?, eh, tener que, la obligación de, de, de, de casi no poder perder, ¿no? Claro, y, y con, una, con un condimento que no es menor el hecho de jugar la final por el descenso. Sí, que el año pasado cual. no la tenías. Claro, el año pasado no había descenso, claro. pero el objetivo que tenemos hoy es ganar el día viernes. Nosotros jugamos con instituto, que es el que justo el que está eh, eh, un puesto de arriba nuestro. Claro, Entonces, nosotros ganamos ese partido, quedamos a dos partidos de ellos, estamos a cuatro, cinco y seis partidos de hasta el tercer puesto, y nos quedan 33 partidos. No, o sea, tiempo hay un montón. Sí, yo todos los días le digo a los jugadores, muchachos, hoy, hoy jugamos por el playoff por el descenso, y, y lo único que tenemos que pensar es en crecer como equipo y tratar de ganar para salir de esa posición. Nos quedan 33 juegos, pero también tenemos el deseo, independientemente de que estemos últimos, de, de, de llegar por lo menos al 50% de los partidos ganados que, que nos entraría a los playoffs así que, que Más allá de que el equipo está último y que nuestro primer objetivo es salir de esa posición, eh, también tenemos el objetivo a largo plazo de, de, de poder llegar a jugar playoff. Zurdo, te agradezco mucho el contacto, gracias por el tiempo, eh, nos estamos viendo. Dale Fabián, te, te mando un abrazo a vos y a, a todo tu equipo de trabajo y a toda tu audiencia. Ahí está, el Zurdo Mirabel, técnico de Atenas de Córdoba, hablando de este momento, linda charla con él, para contarnos cómo se vive, cómo está el día a día, cuáles son el tema de los rumores, de...